¿No? Y nos manda un cariño. Eh, están escuchando varios oyentes. Bastantes mensajes. Eh, ¿Cómo? Basta de mensajes. Bueno, eh, entonces, ¿qué hacemos ahora, Río? Pero sí, eso es que. ¿Qué? ¿Qué, ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué querés?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 De asado. Eh, asado no. Este, estamos con el mate acá compartiéndolo. Sí, eso es. Perfectamente. Este, bueno, eh, ¿Me dejas Río? No. ¿Cómo que no? Dale. No. Sí, dale, dale, dale. Eh, sí. Perfectamente. Bueno, eh. Ceci Casco. Eh,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 La muchedumbre, caras que miran, van, vienen, van, se van por las que se ha venido así dentro.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 Si rutinas sai cuerpos, anticuerpos del amor sujetos en tiempo que los domina más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 Eh, ...sigo estudiando, eh, no se termina nunca. Pero eh, no entendía, porque claro, uno va bueno, la guitarra, pones el dedo acá, es difícil, es un instrumento muy difícil, cualquier instrumento, ¿no? Pero la voz tiene eso, es, está en nuestras profundidades, entonces ahí como que navegar ahí dentro de cada uno y cada una y ver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 viento enredado y su alma cayó naufragó en estrellas que ni siquiera contaba para destejer, destinió su mar para olvidarse de sus aguas, desterró su cuerpo y morir. que llevó recuerdos de una niña que guardaba risas de sandía Semillas plantó y renas en tierras nuevas su alma floreció No freún estrellas que ni siquiera contaba para deer destino sumar para olvidarse de sus aguas de terru su cuerpo voy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 la entrañable transparencia de tu querida presencia, comandante llegará. Tu amor revolucionario te conduce a nueva empresa. Donde espera la firmeza de tu brazo libertario Y aquí se queda la clara la entrañable transparencia, La otra oreja. Buenas noches, jugamos March Mariana. Sí, no, sí, no. Radio.